Estamos este, con, con un, una serie de cuestiones no, no tan vinculadas hoy a lo climático. Sí estuvimos con un temporal con viento muy muy, este, muy jodido estas semanas. También hubo como una situación de, de temporal eh, complicado con voladuras de techos de algunas casas de una escuela. Así que bueno, eh, acá no fue el calor, pero sabemos que todo esto es parte también ¿no? de, del cambio climático y de cuestiones que estamos viviendo estos tiempos. Eh, eventos extremos, ¿no? Que en algunos lugares se viven como como allí en la pampa húmeda y acá en la cordillera, bueno, con, con vientos de, y ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, que fue, bueno, desastre. Muchos árboles caídos, muchas familias afectadas, así que, bueno, eh, venimos con eso sumado a toda una serie de situaciones que vamos a contarles eh, en relación a, a esta campaña eh, anti mapuche que un poco queríamos compartirles hoy, que viene siendo noticia a nivel nacional en muchos lugares y, bueno, Eh, la idea era poder darles una perspectiva desde Tinta verde de cómo entendemos nosotras eh, este tema y, y con algunos testimonios eh, en primera persona, no para poner un poquito en contexto, historizar eh, esto que, que de repente está en boca de, de todes. Sí, realmente lo que hemos visto eh, este último tiempo es una campaña mediática muy fuerte, pero que también tiene algunos voceros dentro del poder político, como puede ser eh, Pichetto, Romero, eh, o bueno, la, incluso la propia gobernadora Río Negrina, que están están bajando una línea de, eh, de asociar eh, al, eh, al, al pueblo mapuche al terrorismo. Sí, la construcción de un enemigo interno que también le sirve para legitimar sí, sus sí, prácticas sí. represivas. Sí, eh, eso es lo que venimos viendo. Bueno, imagínense acá lo que eh, tenemos una campaña mediática regional y local también, no solamente estos grandes medios eh, que tienen alcance nacional, eh, pero bueno, un poco para repasar, digamos, cómo llegamos hasta aquí, eh, algo ya habíamos charlado en otras columnas. En principio, eh, siempre desde Tinta Verde, nos interesa abordar las cuestiones relacionadas con pueblos originarios, porque eh, a veces nos preguntan, ¿no?, porque un colectivo ambiental de repente le interesa hablar de estos temas, ¿no? Porque justamente entendemos que los temas socioambientales son temas vinculados al territorio, eh, los pueblos originarios son preexistentes a, a, a los estados nación modernos, eh, tienen un vínculo con la naturaleza muy distinto al que podemos tener desde una mirada occidental eh, y además, eh, la mayoría de los conflictos, sobre todo por estos lados, tienen eh, digamos mucha vinculación con proyectos extractivos, ¿no? eh, donde hay comunidades mapuche, mapuche-tehuelche en esta zona, eh, es eh, Están, son tierras que están constantemente en, en, con, con empresas, grandes empresas agazapadas para hacer una explotación minera, hacer una explotación petrolera, eh, generar un emprendimiento turístico de lujo, ¿no? Entonces, eh, un poco para poner en contexto por qué también desde un colectivo que, que se dedica a la comunicación ambiental eh, tomamos este tema como algo de nuestra agenda, más allá de que esté o no en los medios masivos, ¿no? Esto es algo que siempre elaboramos. Eh, un poco... El, el raconto que hacíamos eh, para poder llegar a, a por qué hoy esto está en la agenda nacional, eh, algo charlamos en otra columna hace, una, hace unos meses, con respecto a que en agosto, a fines de agosto, acá en, en la ciudad de Bariloche, se hizo un foro eh, Consenso Bariloche, se llamó que de consenso no tuvo absolutamente nada, eh, en donde como les conté en ese momento, bueno se reunieron terratenientes abogados de grandes estudios jurídicos, estuvo el Eh, la figurita de, de todo esto, ¿no? Como recién decía Diana Miguel Pichetto, como encabezando toda esta cuestión de, del conflicto territorial mapuche, como lo llaman, eh, la gobernadora Río Negro, el intendente de Bariloche, el ministro de Seguridad de Chubut... Eh, que es también un personaje siniestro sí, en esta historia, eh, y bueno, sumado a muchos otros personajes que vienen eh, colaborando eh, con esta campaña de, de deslegitimación de, del pueblo mapuche, de esta cuestión de poner en duda la, la verdadera identidad del pueblo originario, no bueno, estos son mapuches truchos, hay que ver si realmente son lo que dicen, son terroristas, bueno, todo esto que ustedes también venían compartiendo, Eh, esto fue en agosto, en octubre a principios tuvimos esta recuperación territorial de la Lofkem-Kentreu, eh, esto es del lado de Río Negro también, eh, muy ahí en el límite con Chubut, en el paraje Cuesta Alternero, que eh, también eh, algo mencionamos, no tuvo un operativo de militarización enorme que todavía sigue, esto también trascendió en medios nacionales, eh, bueno, sumado a esto se suma Eh, sumado a esto perdón eh, aparece este eh, tercer esta tercera cuestión que es de, lo, de las últimas semanas que es eh, un episodio en el bolsón en donde bueno se prende fuego la, la sede del club Andino andinopiltriquittron eh, digamos un incendio intencional en donde bueno se vuelve a relacionar al pueblo mapuche con Con, este, con esta cuestión del incendio, no eh, que lo que dicen es que supuestamente es un incendio que se adjudica eh, la resistencia ancestral mapuche, la RAM, como esta eh, mega organización terrorista con vínculos con la FARC, la ETA y bueno, todo lo que ya se viene construyendo alrededor de este discurso. Eh, a partir de todo esto, digamos, eh, surge una cantidad de comuni de comunicados eh, de numerosas comunidades mapuche de toda la región de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, eh, reafirmando que no tienen estas actitudes violentas, que no se adjudican ese acto de incendio, ni ese ni ningún otro. Eh, mientras tanto bueno, desde todos estos otros sectores están tilda, tildando de terrorismo a toda esta esta cuestión, vinculando todos cada episodio de vandalismo que hay en esta zona es seguro fueron los mapuche eh, y desde la provincia de Río Negro, el gobierno de la provincia de Río Negro de Chubut también, pero bueno, estas cuestiones pasaron de este lado, ¿no? Eh, vienen como con, con una campaña tremenda, en donde esto termina en el pedido de ayuda, entre comillas, al gobierno nacional, eh, para proteger a la ciudadanía, porque, bueno, entienden que estos son actos de terrorismo que ponen en riesgo a la comunidad, a, a los ciudadanos rionegrines, ¿no? Eh, después de este tira y afloje, que también tuvo una... Gran repercusión mediática entre la gobernadora de Río Negro, arabela Carreras, y el ministro de Seguridad de la Nación, eh, Aníbal Fernández, en donde, eh, bueno, en principio, en un primer momento, Fernández, bueno, parecía como no no querer entrar en este conflicto, ¿no?, diciendo que, bueno, no era, un, no era terrorismo. Terminan enviando gendar gendarmes. Sí, en hubo momento. una carta incluso de, del propio presidente dirigida a la gobernadora diciendo que no era su competencia, pero que le iban a mandar igual refuerzos de, de fuerzas represivas nacionales eh, en solidaridad. Así que bueno, medio sí. raro también. Sí, sí, la verdad que eh, es, es raro esa, ese doble discurso, ¿no? O bueno, un discurso por un lado y, y acciones por otro, eh, pero bueno, el hecho es que ya está Gendarmería en la zona, estamos viendo, ¿no? Que, que bueno, estos días era muy llamativo porque hubo un temporal, como les contaba, muy grande, y, y no entendíamos, ¿no? Bueno, la Gendarmería de repente eh, y las fuerzas policiales eh, no se entendía muy bien si estaban ayudando a la gente porque se les volaban los techos o vigilando, entre comillas, a las comunidades, ¿no?, de todos los posibles eh, actos terroristas que puedan llegar a cometer. Así que, eh, bueno, viene así con esta escalada de violencia, de estigmatización, una campaña mediática, como les decía, los medios locales, eh, muchos medios locales con, con el mismo tono de lo que fueron a nivel nacional. Eh, sí, todo esto y lo, además, lo más loco sí. que se ve a nivel nacional es que eh, desde, desde la mayor parte de los sectores... Eh, del arco político bancando eh, bancando la militarización de la patagonia hablando de que se está atentando contra la República digo no solo desde juntos por el cambio que muchos están exigiendo que el gobierno envíe eh, envíe efectivos a la patagonia sino también desde al, al interior del propio gobierno como Sergio berni diciendo que es una aberración que el gobierno no mande efectivos digo eh, todo el arco político bancando esto y, y, y, sí. y, y no reconociendo de que la preexistencia de los pueblos indígenas no reconociendo eh, que el estado nació en argentino eh, así como también el chileno se constituyó en eh, bajo la matanza del indígena y que esto no se trata de una toma de tierra, sino una recuperación de tierra. No, hay que se está dando también una situación análoga del otro lado de la cordillera con la militarización del sur chileno por parte del gobierno de Sebastián piñera medio manotazo de ahogado antes de las elecciones que se avecinan en el país vecino. Así que nada, si sí. la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía fueron procesos más o menos simultáneos, se vuelve a repetir la historia en pleno siglo 21 absolutamente, eh, eso es lo que se está viviendo ese es el clima que hay en esta zona eh, recién con esto que decía Diana eh, de, de la preexistencia, Bariloche por ejemplo, es una ciudad que se que eh, en la carta orgánica reconoce la preexistencia del pueblo mapuche y es un municipio declarado intercultural, imagínense con toda esta cuestión, eh, lo digamos, eso queda absolutamente en, en, en la letra, ¿no? Eh, bueno, como recién decíamos, hubo columnas en La Nación, en Clarín, en Infobae, en una cantidad de diarios de medios bueno que, que de repente toman esto como el tema de la semana eh, creo que el punto más álgido fue el fin de semana el, el domingo con este informe nefasto en el programa de jorge Lanata nata eh, con este este anuncio que hizo que era de un informe llamado indios al ataque bueno esto es eh, la verdad que vergonzoso yo no lo, no lo miré no lo, no lo pude mirar no hay lo que tener toma la verdad que no eh, lo, la verdad que me parece ya de un grado de eh, me sorprende mucho, ¿no?, el grado que está teniendo eh, toda esta cuestión. Eh, lo, lo que se contó un poco en el informe es que se acercaron a Cuesta al Ternero, justamente a esta recuperación de la LOF en Tentreu. Eh, fueron, además, por gente que estuvo ahí, también sabemos que estuvieron custodiados por la policía, estos periodistas que fueron. Eh, entrevistaron a Romina Jones-Wala, que es prima de Facundo Jones-Wala, eh, Lonco, eh, que está preso desde hace ya bastante tiempo. Eh, y bueno, empezaron a elaborar todo un informe en donde eh, prácticamente a Romina la ponen como la cabeza de la RAM, eh, bueno, una serie de falacias eh, hablando de que son los nuevos terroristas eh, que incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras, esto es mentira, esto hay que decirlo y es importante entenderlo que se escuchen otras voces, acá nadie está en jaque, digamos la gente que vive en Río Negro y en Chubut vive una vida normal, no es que tenemos miedo de salir a la calle porque va a venir un mapuche y no va a prender fuego, eh, porque se está construyendo ese discurso, ¿no? Eh, o que van a quemar nuestras casas, eh Y bueno y toda esta cuestión de, eh, de, de de lo que pasó después me parece interesante no no quiero darle como mucho más lugar bueno, a la nata porque me... ni siquiera para para <ríe> para decir que estamos en contra ¿no? no sé si lo hemos visto aquí en la mesa o alguien lo eh, ha tenido el mal gusto de verlo no. pero aparecía como la bajada también esto de indios al ataque piden media Patagonia, no, piden toda la Patagonia, nada, como un, un... Se quieren quedar con media Argentina. Se quieren quedar con media Argentina, una liviandad sí. informativa, nada, y un sí. prejuzgamiento al aire y descono... peligroso. Y desconociendo que media Patagonia es propiedad o de... más de la mitad. Más de la mitad de la Patagonia ya es propiedad privada, digo, no sé, Benetton tiene miles y miles y miles, no sé si lleva un millón de hectáreas, Lewis la cantidad de hectáreas que tiene, Marcelo Tinelli, eh, Emanuel Chinobili. No, 900.000 y... hectáreas a Bennetton 400.000 hectáreas Tompkins y de ahí para sí. abajo, pero y eh, sí. Ginobili, digo, eh, eso no eso no escandaliza que se vendan 900.000 hectáreas a Bennetton, pero si sí escandaliza eh, es una recuperación porque es una recuperación territorial mapuche, ¿no? Y toda esta campaña Sí, sí, eso es tal es cual como dicen, y la verdad que además de todo esto que está pasando, quería resaltar que también, digamos, hay un gran sector de la, de la población eh, acompañando, bancando, repudiando todo este esta violencia hacia el pueblo mapuche, esta campaña de deslegitimación eh, desde organizaciones de derechos humanos, organizaciones y asambleas socioambientales, eh, organizaciones sociales, eh, bueno, salió un, un comunicado de una cantidad enorme de... Eh, centros de investigación de distintas universidades de la Patagonia y también de otros lugares, eh, acompañando, digamos, a, a la, al pueblo mapuche en esta situación y repudiando esta campaña mediática violenta, eh, y también FATPREN, ¿no?, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa que, que cuestionaron los discursos mediáticos y estatales racistas, eh, esto es importantísimo, digamos, poder decirlo también, porque en medio de, de todo esto también hay otras voces que, que está bueno resaltar, Y bueno, tenemos dos testimonios para compartirles, dos audios en realidad que es de, de una misma persona Pero eh, que está bueno escuchar porque está bueno también tener eh, la versión de los hechos ¿no? de, de primera mano De gente que vive acá, de gente que transita esto hace muchos años eh, Así que tenemos para compartirles unos fragmentos de una entrevista que hicimos con Valeria Silva ella es este es mapuche, es amiga, comunicadora también, hace radio acá en Bariloche, eh, es activista intersexual también, ayer justo fue el día de la visibilidad intersex, así que estuvo como con mucho mucho trabajo ahí en, en, en relación a otra militancia que tiene, eh, pero bueno, nos dio un poco un panorama de, de por qué está pasando todo esto, no un análisis muy interesante desde su perspectiva eh, de qué es, cómo llegamos a este punto, ¿no? A, a esta campaña mediática a este nivel. Así que si les parece la escuchamos. Dale. Ahí Mari, con Puché. para entender el quizás el conflicto a mi modo de verlo desde acá, desde el sur, desde la Willi Mapu, hay que primero separar y saber distinguir la frontera, o sea, sacar las fronteras estatales y considerar por lo menos lo que el plan Irsa ha proyectado desde hace ya tiempo hasta a futuro, ¿no? Lo que va a ser lo que pretenden ellos implementar en el territorio. Justamente coincide una parte, una franja con lo que es Walmapu y que no distingue justamente ni cordillera, ni fronteras ni eh, ni nada de eso que se ha impuesto. De hecho, los caminos van a ser modificados, eh, las vías eh, de conexión terrestre para esto. Y justamente el, los medios de comunicación juegan ...a favor de todo el plan neo-extractivista que se plantea a futuro. Son intereses que mueven mucha guita. Eh, muchos proyectos megamineros... Eh, ...de yacimientos eh, petrolíferos, ni hablar, vaca muerta... Eh, ...la idea de instalar una, una central nuclear... ...que es parte del proyecto también de, que impulsó Juntos Somos Río Negro... el partido que creó Bretilnecht con el killer de aparato político... ...del partido radical de acá de la provincia. Y que se sigue de a poco eh, como avanzando en eso... ...pero a la vez viendo como que el, la perspectiva de los pueblos originarios... ...principalmente el pueblo mapuche, que es el que está firme acá en estos en estos territorios... Es el que se opone firmemente y muchas, obviamente, los vecinos, vecinas autoconvocados las asambleas ciudadanas las asambleas de los pueblos las asambleas de comunidades de las asambleas de eh, pueblos originarios en fin. Escuchamos eh, el fragmento de entrevista, Valeria Silva, eh, activista intersexual, mapuche, eh, y bueno, eh, perteneciente al, a o quien vive en Furilofche o lo que se conoce como Bariloche, ¿no? Sí, está bueno también reivindicar el nombre original de, de estos pagos. Eh, bueno, ahí me parece súper interesante lo que dice Valeria eh, en relación a, a todo lo que hay, ¿no? Esta, esta, estos... Eh, intereses que hay detrás de estas tierras, ¿no? Porque de repente tildar al pueblo mapuche, juzgar al pueblo mapuche, buscar este enemigo interno, como recién decían recién ustedes, eh, es justamente por esto, ¿no? Ahí ella nombraba al proyecto IRSA, que es este proyecto internacional eh, que, bueno, tiene intereses desde el fondo del, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? de, de, de, de digamos, facilitar el transporte de, de todas las... Bienes comunes o como se llaman Recursos naturales, ¿no? Y los commodities para poder sacarlos Más rápido hacia los puertos Para generar estos corredores, ¿no? De... de eh digamos, comerciales, que tienen, digamos, una estructura y una lógica absolutamente extractivista, eh, habla de eh, estos planes, ¿no?, de, de bueno, de querer eh, ocupar estos territorios para emprendimientos mineros, para emprendimientos petroleros, y, y bueno, y, y todas estas cuestiones que son un poco el diagnóstico de por qué, digamos, hay tanto ensañamiento con el pueblo mapuche, ¿no? Eh, sí, que no tiene... Acá hay una cuestión que... No sí. tiene nada que ver con lo que eh, quienes se embanderan en, en esta campaña anti-mapuche salen a, a exponer como argumentos, ¿no? Esta cuestión de casi patriota, de bueno, no cantan el himno, es otra forma de vida, van en contra de la forma de vida de los argentines. Nada, en verdad, eh, de patriota de, más patria que, que hacer un... Eh, sacar a los pueblos originarios para meter una mega minera, creo que, que no hay, digamos pero está esa cosa de eh, bien colonialista, racista, de recuperar la idea de patria, en eso tanto homenaje a, al genocidio Julio Argentino Roca dando vuelta, pero está como esa idea de defendamos lo nuestro eh, y esta idea de lo nuestro en verdad es eh, destruir el, el ambiente, básicamente. Sí, sí, sí, totalmente, no, ni siquiera son coherentes en esa en esa línea de construcción que hacen. Eh, acá es muy loco esto que está pasando de de que todo lo que pasa, cualquier acto de vandalismo, cualquier cuestión, incluso bueno lo, los incendios que hubo en la comarca andina en marzo, eh, siempre digamos lo, los primeros chivos expiatorios en todo esto terminan siendo las comunidades. Eh, bueno, justo estos días que hubo un temporal, como les contaba, terrible, con, con vientos muy fuertes, circuló también un mensaje ¿no? que, que decía, bueno, seguramente, eh, irónicamente no, seguro que todos los mapuches se pusieron a soplar para el mismo lado para generar este temporal, porque es lo único que falta realmente no en esta zona, eh, es ya irrisorio cómo se está estigmatizando a estas comunidades, eh, así que bueno, si les parece compartimos el segundo fragmento de, de la entrevista con Valeria Silva, en donde justamente habla de cómo, cómo llegamos a la campaña mediática y un análisis un poco de por qué se generó eh, este tema con con, esta, eh, con este grado de violencia en los medios. Dale, la escuchamos eh, hay un movimiento también de resistencia y de conciencia que se va dando a medida que también avanza el, eh, los discursos de odio en los medios de comunicación masivos que no son casuales también justamente se busca instalar la idea de, de un enemigo interno como un relato antiguo ya como un relato que ya está si bien caído del catre porque ya está, está los argumentos están a la vista desde hallazgos arqueológicos hasta la propia historia narrada por los sobrevivientes y por quienes han padecido lo que fue el, el horror de la campaña, de la mal llamada campaña del desierto hasta acá, y las consecuencias eh, propias que dejaron la intervención de los dos estados, tanto Chile como Argentina. Se hace difícil por ahí comprenderlo en, en breve tiempo, digamos, de lo que está pasando, pero esto ya viene de rato, y da para rato porque el, el objetivo acá es, es extraer de la tierra lo más que se pueda eh, lo que ellos ven como recursos, que nosotros vemos como, como... la ese espacio, ese entorno en el que también somos parte, ¿no? esa naturaleza en la cual también conformamos, el cuidado del agua, los ríos, el aire, la tierra eh, para ellos eh, es un impedimento la comodición Mapuche Bueno, si se va viendo esos esos detalles de que justo también coinciden épocas de elecciones, eh, hay un montón de, in, de ingredientes eh, que se van sumando, como el tema de la tierra para explotación turística, proyectos eh, eh, a futuro de querer instalar eh, no sé, pistas de esquí, en, en lugares donde hay nacientes de aguas, eh, y que dan justamente y proveen vida a un montón de poblaciones campesinas, de ciudades, incluso como el Bolsón, Puelo. Se puede tomar como distintos puntos. no La lucha del pueblo mapuche como algo preexistente a los estados es también una reivindicación que se tiene que ir dando porque bueno, eh, hasta la toponimia habla de nuestra presencia acá. Después el tema del extractivismo y los medios de comunicación que juegan a favor, porque bueno, y también hay mucha plata de por medio, los partidos políticos que están haciéndole el caldo gordo, porque también han endeudado la provincia, han endeudado a futuro y quieren entregar la tierra como, como medio de pago. Ahí escuchamos entonces este segundo testimonio de Valeria Silva comentando no también cómo se construyen estos discursos de odio a pesar de las pruebas arqueológicas, de los relatos de lo que sea, eh, nada, parece que los mapuches vinieron de Chile después de 1833, mataron a todos los tehuelche y algo así, y esa es un poco la historia que están que se están intentando divulgar también de, de manera masiva los medios de comunicación y también se permiten eso no tener el mapuchómetro, decir quién es mapuche, quién es no, y eh, burlarse o, o no darle mucha entidad. a La cosmovisión mapuche un poco, hacía mención Valeria, no les sirve eh, la cosmovisión mapuche para el modelo de desarrollo que pregonan. Sí, sí, sí, eso es, es así, eh, eso es el discurso que circula. Eh, les invito a quienes, eh, digamos, a quienes necesiten como pruebas más científicas sobre esto a, a entrar a la página del GEMAS, que es el grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, que es un equipo de antropólogas de, de la Patagonia, eh, de la Universidad Nacional de Río Negro y también hay gente de la UBA que, bueno, vienen investigando esto y Eh, con, con datos, digamos, muy muy potentes, ¿no?, sobre este vínculo entre el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche en esta región, que, que bueno, justamente eh, constatan, ¿no?, eh, la convivencia de estos dos pueblos a ambos lados de la cordillera eh, para, para estos discursos que hablan de los mapuches son chilenos. Eh, antes de cerrar, que ya sé que tenemos muy poquito tiempo más, quería dos datos más darles. Eh, uno, que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, ...envió una, una nota al gobierno nacional eh, solicitando un informe sobre la situación del pueblo mapuche... ...en la zona de, de Cuesta del Ternero, ahí en donde se está eh, recuperando este territorio de la lofkem entreu ...así que bueno, digamos, está ya eh, trascendiendo a nivel internacional también esta cuestión de, de la militarización de esta zona... ...y los tratos inhumanos que han sufrido. Y el segundo dato es que estamos también siguiendo muy de cerca un juicio que se está desarrollando en Chubut en estos días... Eh, particularmente en tribunales de esquel eh, contra la comunidad catrimán col -Koli lee eh, que perdón col hueque eh, que es otra otra injusticia más ¿no? de, de una comunidad que está siendo judicializada eh, en el marco de, de que están queriendo desaaloarlos un territorio que habitan hace mucho tiempo eh, en donde han sido engañados donde han tenido tratos con con terratenientes que ...que en principio les dejaron estar en un lugar... ...que luego les iniciaron un juicio... Eh, ...tienen un conflicto... ...en este momento con Eduardo Samamé... ...que fue procurador general de la provincia... ...de Chubut... ...fue destituido por un juicio político... Eh, ...es miembro de la sociedad rural... Eh, ...imagínense... ...fue diputado provincial por los radicales... En, ...en Chubut... ...o sea, es un juicio de esta persona contra una comunidad... ...imagínense en el balance... Eh, ...de poder de la justicia... ¿Cómo suelen ser estas cosas? Eh, realmente, bueno, Isabel Caterimán eh, y bueno y su familia están atravesando este proceso judicial absolutamente injusto, eh, en donde, bueno, eh, Gloria Coliquewe y Gregorio Cayulef, que son también parte de la LOF, eh, están siendo enjuiciados en estas semanas, Eh, en una causa absolutamente armada, así que también seguimos con mucha atención porque es parte de lo mismo, ¿no? de, de estos mismos problemas que, que estamos contando y, y bueno, eh, alentamos eh, a, a que se pueda hacer esta la prórroga de la ley de relevamiento territorial 2660 eh, de emergencia de comunidades indígenas para que se pueda formalizar también el título de propiedad comunitaria de tantas comunidades que, que están viviendo muy eh, vulnerables Eh, que bueno, es una ley que, que no se está cumpliendo prácticamente sí, eh, esta, así que, bueno, la, ley, es... la ley 2660 ha sido tan violada como como la ley de protección de glaciares eh, como otras leyes, porque digo eh, no no solo no se llevaron adelante los relevamientos correspondientes de comunidades indígenas, sino que, que esta ley que fue prorrogada en muchas ocasiones, eh, impedía los desalojos y bueno hemos, hemos eh, escuchado y visto numerosos desalojos a lo largo el tiempo de comunidades indígenas Sí, se viene prorrogando desde hace más de una década porque no se cumplen los plazos bueno eh, la verdad es que es realmente muy preocupante porque esto resol resolvería gran parte de estos conflictos pero bueno conocemos todos los intereses que hay detrás recién lo decía valeria así que eh, a seguir atentos atentas y bueno con, con la guardia alta porque eh, esto va a seguir y bueno no queremos no queremos más violencia y no queremos más muertes no esto en otros en otras épocas eh, terminaron con la muerte de Santiago Maldonado de Rafael nahuel no queremos que esto vuelva a pasar eh, no nos gustó nada que llegue la gendarmería eh, y la verdad es que bueno desde desde la patagonia estamos eh, en pie eh, muy alertas y bueno sobre todo tratando de, de difundir con, con la verdad no todo lo que está pasando